Está amenazando a nuestras familias, a familias. Y estar informado se ha vuelto una necesidad. Por eso, Don Cheto, Pepe Garza, Giselle Bravo y Said García Soliste traen lo más relevante de la pandemia COVID-19 en El Informativo. El Informativo. Comenzamos. Buenos días, buenas tardes, en algunos lugares que nos están escuchando, que nos hacen el favor de escucharnos en esta hora especial, que se llama El Informativo. Hoy en El Informativo suben las cifras de muertos en Nueva York y ahora los quieren enterrar en los parques públicos. Y ligado a esto, Don Cheto, la encuesta del día, nos vamos a poner en situación. Si un familiar de nosotros lo quisieran enterrar en un lugar público, por ejemplo, como Nueva York, en un parque, ¿usted estaría de acuerdo? Esa es la encuesta de esta mañana o esta tarde, donde quiera que usted nos esté escuchando. Y Trump insiste en que va a abrir el país antes de lo que la gente piensa. Además, en México no respetan la cuarentena y se van de Semana Santa. Comenzamos. Esto es el informativo COVID-19. De En las cifras esta tarde o esta mañana, si nos está escuchando en California, un millón trescientos mil catorce personas confirmadas con coronavirus en el mundo, de las cuales trescientos mil novecientos son en los Estados Unidos. Aquí las cifras, Don Cheto. Pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes a esto que es el informativo. Me acompaña mi compadre Pepe Garza, compa, Pepe. ¿Cómo está, Don Cheto? Familia, saludos. Y pues informando de esto que nos tiene a todos en casa. Güisel bravo, bienvenida. Presente, señor, continuamos. Uh, uh -huh. mi compa. Zay García Solís, de su departamento de soltero, que le paga un viejito allá en Beverly Hills. <risa> confirmo, Don Cheto, confirmo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes o so, buenos días no, a todos. ¿cuál, ¿Cuál va a ser, Juan Juan? Dí, bueno, fuera, dí, bueno, fuera. Ese ah. viejito soy yo. <risa> Ese viejito es usted, Don Cheto, dímelo. Ese viejito lombi. soy yo. No, hombre, ¿qué, qué, ¿qué ya quisiera yo, hombre? Oiga, se bienvenidos al informativo. Lo vamos a surtir. Uh, uh, uh, uh, uh. de muchas noticias el día de hoy sobre esto del coronavirus y definitivamente la nota del día es lo que pasa en Nueva York la ciudad de Nueva York está planteando tener fosas comunes temporales, ojo aquí porque es la palabra muy importante, temporales en los parques públicos para enterrar a los muertitos, ahora sí que por mientras, a los a los muertes del coronavirus. Esto esto es en la ciudad de Nueva York, que es el epicentro de Estados Unidos del coronavirus, y planea hacer estos entierros temporales, excavando unas zanjas, así como en el rancho, unas zanjas eh, en estos parques, y poner allí a los muertos temporalmente, hasta que, eh, quiero pensar, que pase esta, esta contingencia de, de, de, de del coronavirus, y que después ya se les entreguen a los familiares, hacer una, pues, una exhumación porque sí si va a ser exhumación se le entrega a los familiares para que ellos ya puedan hacer no sé en cuánto tiempo ya un, un, un, un, un eh, una serie una sí, pues, ceremonia un, un, como usted le diga pues aquí aquí, aquí como le dice uno, un wake aquí le dice pues velar no Velarlos. Mm -hmm. Velarlos como usted como usted guste señores esto Ay. es obviamente porque están desbordadas las morgues claro de tanto muerto que ha habido allá en, en, en, por el coronavirus en Nueva York, entonces ya se haría una situación. Me recuerda esto al, al terremoto del 85, Ajá. donde los cadáveres que morían en la Ciudad de México se los llevaron al estadio Azteca y los bañaban de hielo por mientras. Ay, no en mente. Sí, efectivamente este, es duro y ya tomando en cuenta esto, pues eh que no nos esperábamos mucho menos Estados Unidos y mucho menos Nueva York, que es así como la Roma de esta era eh, uh -huh. el estar viviendo pues estas circunstancias tan terribles, ¿no? Este sí, algo pues insólito. Don Cheto, a mí me sorprende mucho que estemos tratando esta pandemia, este virus en específico y no es que quiera minimizar el asunto de que el COVID-19 esté matando mucha gente, pero Y ahora sí que renombrando a presidentes como el de México, como el de Brasil u otros más, es una simple gripa, don Cheto. Hay que decirlo literal y a mí me parece que aunque sí está matando mucha gente, más de lo que quisiéramos todos, Yo creo que estamos tratando a la gente enferma de COVID, a la gente que fallece por COVID como si fueran leprosos, como si fuera gente infectada de algo y creo que debemos de, de, de darles su debido adiós a toda la gente y no tratarlos como que uy, no los quiero ni tocar, no me vaya a infectar. O sea, que no los no están, están dejando a tocar a nadie, no los eh, a los que a los que fallecieron nos dejan tocar. Hablamos con el el este, eh, actor español que perdió a su jefa y no le, a su papá y no les pudo decir ni adiós. Don Chito, lo que está pasando es que es una crisis en esto y algo que se está manejando es de que no los pueden enterrar y de hecho los mortuarios a pesar de obviamente los números y todo eso, tienen que tratar esto con pincitas literal porque aún estando eh, pues muertos pueden contagiar entonces pues muchos mortuarios están diciendo pues se quieren lavar las manos y le están pidiendo a la gente que se les informe de antemano si es una persona que sufría de coronavirus para sí. tratarlo y me imagino que la mayoría de los veces ni siquiera lo quieren hacer ellos según esto van a, a, a excavar unas anjas para 10 ataúdes en línea de una forma así lo dijo eh, la gente de Nueva York de una forma digna ordenada y temporal Eso es lo que dijo el, el alcalde por allá, billy de Blasio Este acerca de esto y pues dijo no quiero entrar en detalle todavía no estamos estamos en un punto en que todavía no sabemos exactamente si va a suceder o no, pero se está barajando esta eh, eh, esta esta opción para si es que llega a ser necesario. A mi punto de vista es una medida absolutamente extrema, don Cheto. Yo creo que al momento de regresar los cuerpos y de entregarlos va a haber un cochinero donde le van a terminar entregando un cuerpo a un familiar de que ni es. Y creo que nos estamos adelantando y haciendo cosas en cuestiones de pánico. Solamente le quiero dar un ejemplo. El día de hoy, el día de hoy, mi, en la casa donde yo vivía, viven dos personas. Uno uno es mi amigo y el otro es su roommate o la persona con la que vive. El rúmede está enfermo de coronavirus, tiene COVID-19 desde hace tres semanas. La otra persona ya le hicieron examen desde de dos veces en las en las tres semanas posteriores y siempre ha salido negativo porque además de tener distancia, mantienen todo limpio. Se puede coexistir con una persona que tiene coronavirus mm. mucho más si ya está muerta, si <risa> tenemos las precauciones, creo que es una exageración, ahí lo voy a dejar. Bueno, está bien. El miedo y la incertidumbre creo que, creo que es lo que nos está matando también a uno porque pues no estamos informados. Entonces, pues, ¿quién no va a tener miedo ante esto, don Chito? Es algo extraño, nadie sabíamos sobre esto. Efectivamente, y por eso hoy hay una encuesta que queremos invitar a la gente que participe. Sí efectivamente señor y la pregunta del día de hoy si un familiar de usted lo quisieran enterrar en un lugar público por ejemplo como Nueva York es un parque estaría de acuerdo sí o no cuéntenos por qué y nos pueden mandar los audios al whatsapp de la cabina 818 480 1690 repito mensajes de audio si ahí puede usted decir así como yo, yo me llamo fulano de tal y yo si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por esta y tal razón efectivamente señor Bueno, pues Donald Trump está insistiendo ya en que él es muy optimista y de acuerdo con este fantástico equipo que tiene y además con lo que cuenta los Estados Unidos en cuanto a, a profesional a pues a profesionales en todos los sentidos, pues él dice que más pronto de lo que se espera se va a abrir otra vez, digamos, el país, vamos a poder interactuar y estar pues saliendo ya de esta cuarentena. Caliente, no sé sí. ustedes, qué opinan, no sé ustedes qué opinan. Bueno, mi copapé, pues yo de mil amores ya quisiera yo ya visitar yo los lugares que visito yo como el Gran Panda pandaín <risa> pan Panda Express de... Miss Walk, y es lugares pues que le gustan no eh, porque el otro día ordené el Panda Express y me sabía pa' puro Angle Maima el Mendigora Chiquito <risa> muy dulce es, es que, nomás, si se enfría poquito ya se sabe la realidad de se los... sabe la realidad lo que me estoy echando no me, pues, así de buenas a primeras mi reacción sería ¿se, no no será muy pronto claro, ojalá claro. que sea cierto si es que ya se controló la pandemia Yo solo quiero comentar que está bien ser positivos, pero hay que recordar que el 3 de marzo de este año el presidente Boris Johnson del Reino Unido, él dijo que no iba a dejar de saludar y de abrazar a la gente porque un virus no lo iba a detener. Hoy el señor Boris Johnson está en el hospital al borde de la muerte en terapia intensiva. Entonces, bueno, o sea, tenemos que ser positivos, pero tampoco creérnosla tanto. Este es el, oh, y él no creía, iba no creía en el coronavirus, don, don, don despeinado, mm -hmm. aquel, tú. Eh, sí, no, no, no, pues ahí tenemos a Bolsonaro, a López Obrador, don Trump, eh, pues ellos tendrán las razones que tengan para no alterar a la gente y para claro. manejarse como se manejaron, pero pues sí están, eh, pues sí, se la han jugado bastante y sobre todo que pues no son jóvenes, ellos son gente ya de cierta edad. Así está la y, y justamente hablando de México, yo me quiero ir a lo que está ocurriendo y es que desde el fin de semana, pero ha ido en incremento viernes, sábado, domingo, incluso lunes, donde vemos las casetas de cobro atascadas de gente queriendo salir de las grandes ciudades no. como Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, las eh, autopistas llenas, los aeropuertos llenos, las centrales, camionera, las cam camioneras llenas, por lo que México no está respetando la cuarentena. Se está yendo de semana santa no sé si a las casas de campo a airbnb porque muchos hoteles supuestamente están cerrados don Cheto pero sí quiero confirmar que al día de hoy 2 mil 439 confirmados de infectados de coronavirus en méxico ya 125 muertes me siguen pareciendo todavía las cifras muy pequeñas pero yo creo don cheto que nos estamos confiando y estamos queriendo que en méxico nos hace el coronavirus lo que el viento a juárez ojalá no nos metan el chirón por el palito Ay, ¿cómo está eh, eso? Eh, pues... Sí, es, es, es gente muy poco paseada, ¿no? O sea, que en cualquier momentito, o sea, ya, ya se quiere salir, ¿no? O sea, come on, no sé. Me hace sí, como que oh, demasiado. Sí, yo me levanto vara, es lo que digo yo. No puede aguantar, varo, no me... Don Chito, pero también existe ese tipo de gente en nuestro México lindo, querido. Sí, aquí lo tenemos en Estados Unidos, que tenemos las cifras y que hay un poco más de credibilidad al respecto. Allá hay gente todavía que no cree que en esto, Don Chito. Mira, ahí les va para los que no creen en esto. Las iglesias tan cerradas, ¿verdad? Los sí. casinos de Las Vegas están cerrados, sí. claro. o sea, el diablo y Dios están de acuerdo en algo, eh, porque es cierto, hablándolo con lo claro, señor, señor, eh, ya, sí. cuando, ya cuando el, el infierno y el cielo están de acuerdo en algo, allí está. Se prenden los focos rojos, señores. Pero yo le tengo una pregunta a ustedes. Pregúntame. Si ustedes tuvieran la posibilidad, de, en lugar de quedarse encerrado en su casa normal, irse a una cabaña, irse a una casa de campo, irse a una casa en la orilla del mar, ¿lo harían o no? O sea, ¿pasar la cuarentena ya? Sí. o pues sí, pues yo creo que quiero estar encerrada. Como dices, Rosita Alviris, no quiero estar encerrada en estas cuatro paderis. <risa> sí. Si yo quiero pero, estar como Juan Alejandro Fernández, que puso su tuit donde diciendo, quédense en casa, y él nunca sonó ¿no? un perro allí. En Puerto Vallarta. Así hasta yo, <risas> así hasta duran dos años, güey, Jaime. Oye, pero, siento, pero sí está también el dilema, o sea, estás separado de tu familia y quién sabrá, Dios, por ejemplo, la decían que la cuarentena de dos semanas, el toque que allá vamos nosotros, por ejemplo, en la tercera semana, imagínese cuánto tiempo uno va a estar varado en un lugar así, también eventualmente te vas a cansar. La noche se cansa uno yo, lo, lo, de Carmela luego luego los dos días ya, ya dije. A ver cómo Yo le, le quiero, met quiero meter hilo para sacarle hebra. Los mexicanos no están haciendo caso porque las autoridades no lo tomaron tan en serio o porque somos irresponsables, Don Cheto. Mm, yo siento yo poco. te voy a te poder un tercer más. Sí. <ríe> este, porque no lo tomamos en serio porque las autoridades no hicieron caso uh -huh. y porque no hay tantos casos, pues tampoco. No, lo que pasa es que no se dice, eso va, va a explotar un poco. También es otra de las cosas que se está, eh, está por ahí como un foco rojo prendiéndose de claro. que los casos de coronavirus se les está poniendo de, eh, neumonía atípica. Atípica. Exactamente. Entonces... Eh, Ahí es el asunto donde a lo mejor son muchos casos, pero no los están queriendo hacer públicos. Es otra de las cosas que se dice bastante. Yo creo que pues, la gente estamos muy locos. Los mexicanos puedes creer en que, que te van a limpiar con un huevo, pero no crees en una enfermedad que están diciendo los científicos del mundo que existe y que es real y que gente que está muriendo. ¿no? O sea, estamos claro. muy locos. Y ahora yo sí tengo que... una forma de, según yo, como de medir el, el impacto del coronavirus que es medir rancheramente, o sea, decir, a ver. En el rancho mío cuántas hay? Ni uno. Ok. En los ranchos de alrededor, que todo se sabe, tampoco. En la ciudad de Zamora, Michoacán, creo que hay un, creo que hay uno y que era no ni siquiera está dicho que sí era, nomás es cómo se dice como rumor o qué? Okay. Rumor. Que creo que en Tancascico había uno, creo que se sí, hiciera sí, cierto, que en los Reyes había uno, era rumor. O sea, también vas viendo allí que no hay mucha que no hay mucha eh, movilidad. Yo creo que cuando la gente ya vea que el vecino ya lo tiene o que el uh -huh. de las tres, cuatro casas de arriba lo tiene es cuando si sí nos va, nos Ahí va a cegar sí. gacho. No, tiene toda la razón. Sí, señor. Es que bueno, tenemos una encuesta el día de hoy y se recuerda si la al público hija Claro que sí, es basado en esta situación que se está viviendo en Nueva York, don Cheto, si un familiar suyo lo quisieran enterrar en un lugar público, estaría de acuerdo, no, porque esa es la encuesta del día de hoy, así que los invitamos a que manden sus mensajes de audio al WhatsApp de la cabina 818-480-650. Dieciséis noventa, y más adelante, don Cheto, también, ¿Usted cómo está llevando esta pandemia, esta cuarentena en su casa? ¿Tiene alguna preocupación? ¿Está siendo productivo, sí o no? Pues vamos a tener al doctor Eduardo López Navarro, un psicólogo que nos va a hablar de cómo sobrellevar esta cuarentena al regresar. Al regresa El informativo. Estamos de regreso, eh, les tenemos mucha información, ducheto dentro de todo lo malo que está sucediendo, les tenemos buenas noticias. Y es que resulta que el día de hoy, China acaba de revelar que tiene su primer día sin muertes por coronavirus. Mira tú. Estas últimas 24 horas no han tenido ningún reporte de una muerte. Eh, cabe mencionar que el 11 de enero pasado fue cuando se reportó... Pues las primeras muertes del coronavirus, Don Cheto, desde entonces pues hubo un conteo de 3.331 muertos a causa obviamente por esta pandemia. Y pues bueno, es como esa esperanza que nos da todos, ¿no? Don ¿No, Cheto, de que sí estamos en cuarentena, compañeros, y, y al menos da como la esperanza ¿Es si seguimos las instrucciones y si nos ponemos pilas, pues puede que lleguemos a ese día también, ah, pues es eventualmente. Sí, eso. O sea, como que no es el fin del mundo porque mucha gente ya de repente habíamos estado pensando no mira de aquí va a otra cosa y luego ya el mundo se va a acabar y vamos a estar todos eh, comiéndonos unos a otros y, y pues no al ver que el país donde surgió esto un país de mil millones o no sé cuántos eh, de personas como China eh, pudo superar esto pues sentimos como que la esperanza de que Efectivamente, aquí también, ¿no? Entonces, eso sí es una alegría para el mundo, definitivo. Sí, sí, sí, sí papá, también las las no buenas noticias nos hacen mucho bien, hay que decirlas, claro. vez, sí, ¿cómo no? Este tipo de cosas. Y, y obviamente, el estar en convivencia, en lo que viene siendo la cuarentena, no es fácil. Por eso, aquí en el informativo vamos a tratar de hablar con personas interesantes, que tengan algo que aportar al, al programa. Y quiero dar la bienvenida a un gran amigo y un muy, muy conocedor de, de, del comportamiento humano, porque es psicólogo. Está conocido nosotros el doctor eh, Eduardo Navarro. ¿Cómo está, doctor? Mi querido Don Cheto, qué gusto saludarte. Igualmente, un abrazo grandote. este Gracias. Ya ve, aquí, aquí lo escuchamos todos en el informativo. Está mi compa Pepe Garza, estás ahí. Y obviamente la guapa Giselle. Y, eh, y se nos están preguntando a, a unos más que otros doctor, como de... No, pues es, estamos todos en, en una situación bien inusual y con mucho miedo y con mucha aprehensión de lo que está pasando y yo creo que parte del problema es que fuera de lo, lo serio que es y, y lo que está pasando es que estamos saturándonos con información, mi querido Don Cheto, y, y nos asusta asusta a los niños, los niños sienten la, la tensión y la preocupación de los papás y, y ellos reaccionan peor todavía. Solamente para darle un dato eh, doctor, dicen que en un 42% aumentó la violencia familiar justamente por estar encerrados en cuarentena y prevén expertos que para eh, finalizar los tiempos de la cuarentena o quizá para finales de este año va a aumentar en cifras alarmantes el divorcio. Sí, tres cosas eh, me preocupan a mí. Bueno, una me, dos me preocupan, una no. Me preocupa la violencia eh, doméstica entre parejas por el hecho de la frustración. Estamos tan acostumbrados a dedicarle tiempo al trabajo, a, a, a otras cosas, a visitar a familia, y de repente ese tiempo está consumido totalmente por estar con, con esa persona que realmente no conoces, Porque le dedicamos menos horas a esa persona que, que al trabajo y no sabemos qué hacer no sé, y, y, y nos desquitamos en esa persona. La segunda cosa que me preocupa son los niños, porque cuando perdemos la paciencia con nuestra pareja, la víctima más uh, apropiadas son los hijos, porque tienen que aguantarte. Tú eres el papá, no te van a pegar de regreso. Entonces, eh, está esa situación que, que me preocupa muchísimo. Y la tercera que no me preocupa es que al final de este año también van a aumentar lo, los embarazos. Vamos a tener mucha gente teniendo hijos. Los que no están peleando están haciendo otras cosas. Entonces, eh, esas tres cosas están pasando y son son dos de ellas son muy serias. Bueno, tres también oiga doctor, ¿y qué tips nos puede dar para una mejor convivencia en casa? Mira, yo yo tengo siete recomendaciones que me gustaría compartir. La primera es, tenemos que trabajar por la armonía en la casa, tenemos que entender que nuestra pareja va a sentir impaciencia, que nuestros hijos van a sentir impaciencia e irritabilidad y nosotros también lo vamos a sentir. Entonces, si empezamos a trabajar por la armonía, de entender el por qué nos estamos sintiendo así, o sea, no es porque somos pelioneros ni porque somos malcriados, es porque realmente tenemos de qué preocuparnos. Si trabajamos esa la armonía, baja un poco la tensión. Número 2 limita lo que dije al principio, limita el tema del coronavirus, um, informarte de fuentes... Confiables es importante, pero informarte es bueno, pero saturarte es malo. O sea, que limita la cantidad de, de cosas que tú estás viendo. Si el televisor está prendido 24 horas al día escuchando lo mismo de diferentes versiones, te vas a saturar y, y te vas a estresar. No, eh, y yo muy personalmente importante. prefiero que le regales tu tiempo a tu familia que al coronavirus, honestamente. Bien, bien, bien, tercera bien. opción muy bien, muy buena esa. Debe de haber divisiones equitativas de tarea en el hogar, porque lo que pasa es que el esposo generalmente, a veces es al revés, está tranquilo, está viendo televisión, tratando de entretenerse, la esposa está cocinando, cuidando a los hijos, ayudando con la tarea, eh, pero, eh, lavando la ropa, desinfectando, buscando dónde encuentra papel higiénico, o sea, todas esas cosas. Tenemos que tener esa división de, en papel y que cambie de semana a semana, y la división debe incluir esposa, esposo e hijos. Todos tienen que tener algo que hacer. Eh, es como los tres mosqueteros, ¿no? Uno para todos y todos para uno. Aquí todos tenemos que trabajar de forma colectiva. Um, número 4 hay que hacer cosas que te gustan hacer y que no has tenido oportunidad de hacer antes por falta de tiempo. Cosas que te gusten. Si es darte un baño largo, métele mano. Si es... Uh, cambiarte el color de pelos y es ver películas, lo que sea que tú quieras que no tienes chance de hacer, ahora es el momento de hacerlo para que mantenga la parte positiva de tu cerebro uh -huh. activa y no la parte de preocupación, porque la parte de preocupación crea excesos de, de adrenalina y de otros tipos de hormonas que nos causan ansiedad. Número 5 conserva momentos de privacidad tuyos. O sea, dile a tu, a tu pareja, hoy necesito de 3 a 5 yo sola o yo solo, Cuida a los niños y de ahí haces lo que tú quieras en ese tiempo. Un baño largo, te pinta las uñas, eh, hablas por teléfono, duermes lo que tú quieras. Y, y mañana, pues, a él le toca su privacidad y después a los niños. Tienen que conservar esos momentos. 6 busca espacio para intimidad con tu pareja. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños tienen que estar en su recámara haciendo lo que sea de sus juegos y, y tienen que dejarlos a ustedes dos tranquilos para compartir como pareja, no para pelear, eso lo hacemos muy bien, para compartir, para hablar, para apapacharnos y ¿por qué no? Intimidad sexual desde luego, pero asegúrese que los niños estén por otro lado. <ríe> no siempre hay que tener relaciones sexuales en el cuarto al no, no, lado de... No, no, mí no Porque lo, los hijos escuchan, no, pues lo puedes hacer en el garage, lo puedes hacer donde quieras, pero pero lo tienes que hacer. Um, eso, pero, y los encierro al garage. Dicen. A ellos o a ustedes dos, ¿por qué no? Mira, encima de la lavadora, con el perdón de a quien se ofenda con eso, encima de la lavadora, encima del carro, tenemos que tener la, la creatividad de divertirnos. y eso Ese es el, el último paso. Um, usa el humor. Estamos tan cerrados a la negatividad la gente por ejemplo yo puse un post de, de algo como con un sentido del humor y la gente me dijo qué poca vergüenza tienes con la preocupación de la gente y lo que está pasando y tú estás poniendo algo con humor bueno pero tenemos que vivir la vida normal tenemos que vivir una vida donde no es nada más sí, drama y claro. Uh, pesimismo, uh, muertes, tenemos que también divertirnos, tenemos que, que, que tomar esto con ligerez, tenemos que salir de esto saludable, no con úlceras, no sin pelo, perdón aquí no no sin pelo, no tú sabes, uh, tenemos que, que, que usar el humor, y, y yo recomiendo mucho que con los hijos uh, jueguen con ellos, jueguen juegos y hagan picardías, para que haya drama, pero del bueno, uh, vean películas chistosas, hagan concursos de chistes, o sea, traigan ligerez a, a, un, a un momento en nuestra vida que es crítico y es deprimente y es preocupante, pero lo podemos hacer mucho mejor. Y cuando salgamos vamos a mirar hacia atrás y decir, mira, sobrevivimos coronavirus, sobrevivimos cruzar y venir a este país, sobrevivimos hambre en nuestro país, sobrevivimos gobiernos que no sirven, sobrevivimos tantas uh -huh. cosas, somos supervivientes, no somos víctimas de nadie, y ahorita tal vez no lo veamos porque estamos en el medio de este drama, pero lo vamos a ver, y cuando miremos hacia atrás nos vamos a dar cuenta qué tan capaces y poderosos somos como, como seres humanos. Qué bonitas palabras, qué bonito mensaje, qué bonitos puntos, qué bonitos pasos a tomar en cuenta y a poner en práctica. Doctor López Navarro, le mandamos un abrazo muy grande. Recuerden sus redes sociales, doctor. Mira, me encuentro en donde quiera bajo doctor Eduardo López Navarro, pero más sobre todo tengo mi canal de YouTube que se llama Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Órale, pe. Ya está. Un abrazo, doctor López Navarro, por estar con nosotros. ya hace, Sí, sí, sí, se hace difícil, oh, pues... No es fácil estar, pobre de Carmela Estar aliviando conmigo, con Pepi Ya me imagino, señor usted Ustedes son de, de los que Mejor ya ni cierra la puerta de, de, del refrigerador ¿verdad? Ya ¿verdad? no, no otra, vez, otra vez Estás abriendo la puerta, así Y luego ya sí, mi edad, ya cada rato estoy en el cuarto y digo, Carmela, ya me hice y ven limpia a mí. ¡Ay, qué horror, Docheto! Sí, <risa> no, ya de estar bien harta la Carmela. Oiga, Docheto, mientras tanto, seguimos con la encuesta de este día. La pregunta es si un familiar de usted pues lo quisieran enterrar en un lugar público, así como está sucediendo en Nueva York precisamente en estos momentos que los quieren enterrar a esas personas en un parque público. ¿Usted estaría de acuerdo? ¿Qué piensa al respecto? Les vemos que manden su mensaje de audio al WhatsApp de la cabina, que es el 818-480-1690. El informativo. ¡Continuamos! Y estamos ya de regreso en el informativo. Bueno, pues eh, Don Cheto y Sel Zahid. Estamos pues, reuniendo la información más importante alrededor de esto que nos tiene a todos en casa, que es el, el coronavirus. Tenemos una encuesta uh -huh. eh, referente pues a esta noticia que se dio en Nueva York, donde probablemente empiecen a enterrar a los cadáveres eh, por esta enfermedad en lugares públicos porque las morgues no se han abasto. Eh. Esta es la, la encuesta que hemos estado eh, proponiendo el día de hoy. Sí, sí, que sí que a decir que si que usted le gustaría que su, a su a su familiar lo enterraran ahí pues a la de la de buenas a primeras dicen en el rancho No. Pregunta difícil, con Pepe, pregunta difícil Definitivamente, eh, así como Poniéndole un poco de humor al asunto Yo he pensado que cuando yo me muera Quiero que entierren ahí en el Beverly Center Ahí para saber cuándo es lo que mi esposa me voy a, a ver Una vez cada semana <risa> En Beverly Center, eso en el mall, ese mall me da. Exactamente <risa> sí. ah, está ¿verdad? buena ahí esa partir, menos, menos. dice Pepe y les encargo? <risa> ahí le va ah, a quedar en corto a la, a la comadre Elisa Sí, a mí que me tierna abajo de la bola de los Estudios Universal allí para que la gente vaya allí. A, a verlo, no, señor. <risa> no, no, pero, sí está, ya, pero regresando a la realidad, es que es una decisión pues ya muy, digamos, de, de, de del pensamiento de cada quien. Uno podría decir, mira, eh, al final ni las cruces quedan. Do, nosotros no sabemos si dónde estamos parados. Ahí había un panteón hace cierta cantidad de años. ¿No? Uh -huh. Al final no queda nada, lo importante es las cosas buenas que hayamos hecho para los demás, pero de tomar la decisión no está fácil. Claro. No, no, no, no, Pensemos también, don Cheto, compañeros, en esas imágenes que hemos visto, por ejemplo, de gente en Italia que tenían los cuerpos literal de sus familiares ahí en su casa, y yo me pongo a pensar de tener a mi ser querido ahí en la casa, su cuerpo, yo me, me estaría torturando más que sabiendo que está ahí presente y yo no poder hacer nada al respecto ni darle a lo que se merece a tenerlo en un lugar público, pues, temporalmente y que después darle, pues, todo el servicio religioso que yo quisiera darle, cuando, ¿no? Sí, cuando ya te ven quebrar a ellos, que, claro. que puede, ser, eh, puede ser un mes o dos meses o más después de que pase todo esto, pero ¿qué opina la gente? ¿Qué opina las personas que nos mandaron sus mensajes? este Vamos con algunos de ellos, Ferrari, Gallardo, los, los controles, adelante. Buenos días a todos ustedes, se les quiere mucho una fregonería, mi respeto Don Cheto para ustedes, nada más para hacerles ahí un comentario, el problema está, claro que está, pero no creen que es más es más político que lo que lo que nos estamos imaginando, ellos nos dan números, nos dan números y de verdad creemos todos los números que nos dicen, pónganse a pensar también antes de también, pues la gente tiene mucha, ustedes tienen mucha influencia en, en, en la gente, entonces sí. si el gobierno lo dice, nos vamos a guiar de todo lo que el gobierno de verdad nos dice a mí se me hace se me hace muy difícil de creer por qué no parar un día y hacer la cuarentena por todas las personas que están muriendo por otras enfermedades no lo están haciendo por esto por algo político tiene algún beneficio ese es mi punto de vista claro que el problema está claro pero de verdad okay. es para detener el mundo, Buenos días, me llamo Evan, soy de Riverside. Mire, uh, en sí yo en lo personal pienso que a mí me vale gorro la verdad donde me entierren. Este, incluso no me importa si me si me, si me dejan ahí varado o, o si me entierran, no me importa sinceramente, porque uno ya está muerto, o sea, uno ya no puede decidir qué van a hacer con su vida. Usted le puede decir a, a, a su mamá, a su pariente, a su esposa o persona este, eh hey, enterramental en lado con tanto oro y tanto Tanto, tanto este cosa bonita para que se vea bonito pero uno para qué, o sea, para qué pide eso si no lo va a disfrutar, uno ya ya no está aquí cuando uno muere entonces, esa es, la, esa es mi opinión y a mí, me, a mí, mi opinión es pues que me vale gorro okay. bueno, a él le vale gorro, pero qué tal que a su jefita la vayan a enterrar donde sea como dice él, es que la pregunta, digo con todo el respeto, también se, sí, qué buena opinión hablando en primera persona, pero también la pregunta va a un familiar tuyo, yo claro. también a mí que me entierren donde les dé la gana ¿no? Sí, claro. ya cambia de perspectiva cuando cuando piensas en tu mamá, por ejemplo en tu, claro, en, tu en tu esposo o ¿no? tu esposa, sí, claro <coughs> Bueno, y eh, como decían a mi abuela que cuando mi abuela le, le estaba apoyando a ver grande edad y le preguntaron a mi abuela uh -huh. oiga, eh, abuela, y usted cuando se muera a Keri que, que si la llevábamos a lo, al, al panteón cargando como se usaba antes, pues todavía se usa, ¿verdad? pero antes este morías tú y te, el cajón lo cargaban la gente hasta el panteón que estaba, estaba re lejos, claro, ya te claro. cargando uh -huh. y ya iban turnando dos que tres ahí a cargar ahí el, el cajón, es a mi abuela le dijimos, abuela, ¿y usted quiere que la llevemos cargando o quiere que la llevemos en camioneta? Y dice mi abuela, llevéme encargando, a mí me marea mucho la gasolina. Ha <risa> hecho ah, es muy bien. Qué <risa> delicia abuela. Ay. Ay, ay. Ay, don Entonces, tire sí, de lo que decía el amigo, el primero, pues es que es que si no no cómo saber que los números que nos da el gobierno no, son los ciertos, cómo saber? Entonces, tenemos dos opas? los ignoramos o lo, mm. o los tomamos en cuenta para Acatar las reglas que hay allí. Si Pero los ignoramos, pues es que yo... pues, pues, pues nos estamos arriesgando a que y qué tal si sí si son ciertos si y al rato bolas, don Cuco, en, te infectas y infectas a toda la gente. En la Peor. Claro. Yo sigo creyendo que independientemente de que queramos pensar que es una teoría de conspiración, de que el gobierno inventó esto, de que el gobierno está manipulando, que es para un beneficio de ellos, de los poderosos o de las cúpulas de poder... Hoy, el día de hoy, la realidad es que en lugares como Nueva York están planeando y pensando enterrar a la gente en los parques públicos. Eso nos puede afectar a cualquiera y a todos. Hoy, si un, si un familiar de nosotros cae al hospital, no lo podemos ir a visitar por asuntos uh -huh. del coronavirus, cualquiera que sea la enfermedad. Si hoy se muere en, en muchos lugares, como por ejemplo, se murió eh, un, uno de los primos de, del esposo de mi hermana, no pudieron hacer funeral. Más de cinco personas. El día de hoy está pasando eso. Eso me afecta a mí. Hoy me tengo que quedar encerrado. Tengo que ir a hacer cola para un supermercado. Tengo que traer tapabocas. Nos está afectando de esa forma, queramos o no, sea realidad o no, lo hayan inventado o no. Don sí, y Además, no es lo mismo decir. ¿Y por qué no lo hacen para otras enfermedades? Porque las otras enfermedades no son tan contagiosas. Eh, nadie quiere perder eh, eh, dinero de esa manera. Hablando Eh, pues, lo que platicaba Don Cheto en la ciudad entera que vive el entendimiento como Las Vegas, el Ajá. apagar eso la cantidad de gente, 200.000 no sé cuántas personas quedaron sin trabajo claro. de manera inmediata no, esto es otra cosa eh, el, el aislamiento eh, la cuarentena obedece sin duda al asunto de lo contagiosa que es eh, la enfermedad sí. y que eventualmente se saturan eh, los servicios de salud, no importa cuánto rico sea un país. Yo creo que Ajá. con Papepe y usted dijo, Dios, le dio un, un clavo a entre líneas y directo también, muy directo y entre líneas, el siguiente mensaje, si esto es creado por los gobiernos como alguna gente le gusta pensar y todo el mundo pensamos lo que nos dé nuestra bomba gana, es a qué gobierno le interesa que su economía se vaya al catre. Ajá. Claro, yo estoy o sea, en, no, si yo estoy en el poder yo no quiero que me recuerden como el presidente que tuvo la peor devaluación de, de, de, deldol del peso o exacto. el presidente que mandó a recesión a su país nadie quiere claro, esto, ¿sí? eso es, entonces sin yo, duda hay gente que va a ganar dinero ahora pero pues sí. pero no no total no sea no es la mayoría de la gente eh, no eso es un problema real independientemente de que nos guste buscarle otra cosa <risa> Oiga, pues, la cosa, quiero comentar, don Cheto, justamente un Twitter que puso la hija del presidente del Banco Santander, que es uno de los hombres más ricos de, de Europa. Él falleció en Portugal justamente por coronavirus y su hija puso lo siguiente en la en su cuenta de Twitter. Somos una familia millonaria, pero mi papá murió solo y sofocado, buscando algo tan simple como el aire. El dinero se quedó en casa. Oh, ¡Oh, God, qué tía, fuerte, y... ¡Ay, qué fuerte! ¡Qué fuerte y vale! ¡Qué fuerte! Así es. Bueno, así, es. así, así llegamos al, al, al final del informativo, la hora de hoy dedicada al coronavirus y las noticias que le da que le rodean. ¡Con papel pegarse! ¡Préstima y mil! <risa> bueno, les mando un saludo, un abrazo eh, a todo el mundo que nos está escuchando en el estado de Texas, aquí en California. Y pues, eh, gracias por su sintonía del informativo. Mañana regresaremos eh, pues con más información. Giselle Bravo, Gracias compañero, oiga Cheto, pues les adelanto que mañana aquí en el informativo vamos a tener pues el caso de una mujer, eh, aquí vamos a tenerla en entrevista platicándonos sobre, ella tiene coronavirus, la está pasando, lo está sobrepasando Don Cheto, ¿no? estos momentos, si nos va a platicar su experiencia para que estén muy pendientes el día de mañana en el informativo. Mañana una contagiada de coronavirus, ahí Zahid, muchas gracias. Gracias, Don Cheto, sí soy Zahid en mis redes sociales, mañana mm. estaremos en vivo en Don Cheto, después con el informativo para seguirlos informando de cualquier situación, hay que cuidarse y ser responsables más que tener miedo, Don Cheto. De, mañana nos escuchamos en el, en el informativo Gracias a la chica Ferrari también En los controles, el secreto mejor guardado De la estación, ¡pum, pum, pum! la chica Ferrari y, May, y Mayra en los teléfonos también Mayra en los teléfonos con una velocidad <risa> una velo Contestando <risa> Una velocidad De cuatro llamadas por mes Muchas gracias <risa> señores, los queremos mucho Mañana el bye, bye, bye. 19 El informativo